Radio Nacional Argentina presenta... Reunión Cumbre Ustedes son tres pecadores que el destino que tiene por instrumento este bajo mundo y todo cuanto encierra... ...ha vomitado del insaciable océano... ...sobre esta deshabitada isla... ...porque ustedes son indignos de vivir entre los hombres... ...yo los he vuelto locos... ¡Locos, locos, locos, locos, locos, locos, locos, locos. ...necios... ...mis compañeros y yo somos ministros del destino... Los elementos de que se forjaron vuestras espadas podrían antes herir a los mugientes vientos que arrancar una sola de mis plumas. Mis compañeros son igualmente invulnerables. Aunque pudieran herirnos, Vuestras espadas son ahora demasiado pesadas para vuestras fuerzas... ...y no podrían levantarlas. Así abrimos la reunión cumbre Disfrute Nacional... ...con el recuerdo de alguien que seguirá nuestros afectos... ...a pesar de su ausencia física. Falleció en París en esta semana Mario Camarano... ...director de teatro, dramaturgo, también actor, docente excepcional... Eh, uruguayo afincado en la Argentina, deja un recuerdo realmente imborrable en quienes lo tratamos y en eh, nuestro afecto también a sus muchos amigos y a su pareja, el músico, cantante y gestor cultural Marcelo Balcels, el actual director de la Casa Argentina en París, gracias a Itatí Figueroa que nos acercó este sonido de camarano cuando actuó en el espectáculo Criaturas de Shakespeare, representando a Próspero en un fragmento ...de la tempestad. A ti, Alonso, te han privado de tu hijo... ...y ellos te anuncian por mi voz... ...que una lenta destrucción... ...peor que cualquier clase de muerte... ...los seguirá paso a paso por donde vayan. Reunión Cumbre. Solo, solo en la Radio Pública. Mario Camarano será enterrado el lunes 24 en Jardín de Paz de Pilar y previamente a las 10 se lo va a despedir con una misa en la Iglesia del Redentor en La Rea Iberuti. El recuerdo entonces a Mario Camarano y también el saludo musical de los maestros Piazzolla y Mulligan. Y ahora sí, mi saludo formal y la invitación a escuchar otra reunión cumbre con invitados tan extraordinarios como cada sábado. quedes en la radio pública, eh. estaremos en vivo hasta las 3 de la tarde con la reunión cumbre. Les presento a nuestro equipo de trabajo en la coordinación por la radio, Gustavo Campana y Carlos Damario. Las voces del informativo, Abel Caminos y Silvina Esprea. En la operación técnica, el señor Leandro Rojas. Gracias, Leandro. En la locución y algunas informaciones culturales, Clara Liz Pereira, asistente de producción, Federico San Martín, muy estudioso, eh, muy estudioso en estas últimas semanas, eh, pero ya regresado. Y en la información de los invitados, Bárbara Sereczewski, columnista de Educando a Papá por Julieta Ulanowski, producción general, cortes sonoros, coordinación de aire, Inés Ulanowski. Nos comunicamos con Clara Liz Pereira. Hola Clara Liz. Hola Gula, aquí estamos acompañando a todos nuestros amigos que nos escuchan en todo el país y en todo el mundo desde www.radionacional. .com.ar Pueden comunicarse, saben que tenemos nuestra línea de oyentes que ya está habilitada esperando tu llamado, el 499 98700 Y atención, si llamas desde tu provincia, lo podés hacer con un costo de llamada local en el 0800 10 222 0870 Esa es nuestra línea para todo el país. Y como a vos te gusta, Ula, que tengamos gentilezas para nuestros oyentes, Bueno, hoy tenemos varias, eh por gentileza de Florencia Aure de Editorial Sudamericana, tenemos dos ejemplares de Dudoso Noriega de Juan Sasturain. También de Editorial Coligüe tenemos cinco ejemplares del libro Breccia, el viejo de Juan Sasturain también. Y por gentileza de Sonia novelo tenemos dos pares de entradas para la obra Parte de este mundo, inspirada en cuentos y poesías de Raymond Carver, esto es para este Domingo a las 20. Mañana, mañana a las 20 en el Camarín de las Musas, en Mario Bravo, 960. Y por último, Marina Belinco nos envía dos pares de entradas para la obra Pangea de Ana Katz en el Centro Cultural General San Martín. Podés comunicarte entonces a través del 4999 8700 y en el 0810 222 0870 Esa es nuestra línea tenemos, para todo el país. Tenemos mail. Tenemos también mail Lula, nos gusta que nos escribas, que nos mandes mensajes de amor, cariño a través de reunioncumbre@radionacional.gob.ar. Acordate que gob es con b corta. reunioncumbre@radionacional.gob.ar. Bueno, en un ratito nos volvemos a comunicar. Como Noula. Él lo necesita, ella hace todo lo posible. Educando a papá. Novedades culturales con Julieta Ulanovsky. Hola, juli Hola, papi, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Qué nos trajiste hoy? Eh, te quería contar algunas curiosidades de la Avenida de Mayo. Estuve... ¿Es ¿Tu avenida? ¿Tu avenida? Paseando bien, bien. por ahí los últimos 20 años <risa> y junté algunas curiosidades para, para comentarte. Eh, una cosa que, que no sé si sabías es que de 1893 a 1923 funcionaban mingitorios debajo de la avenida, en las esquinas y en el centro, pues sabés que era un bulevar antes, era una avenida de doble mano. ¿Doble mano? mano? Ah. También había se plantaron plátanos todo alrededor y si bien provocaban muchísimas alergias hasta el día de hoy eh, en esa época se consideraban que eran adecuados y preocuparse por la alergia era una preocupación vulgar y primero antes de estar asfaltada tenía doquines de madera iguales a los que se usaban en avenidas de París y de Londres. La avenida está llena de pasajes. Hay entre hay más o menos 14 en seis cuadras y 8 son de... pasajes como galerías, digamos, claro, tipo pasa... galería, tipo galerías que conectan a la avenida con sus dos calles que la que, con... que las con... que la contienen, perdón. Eh, una es Avenida Rivadavia, y la otra Hipólito Yrigoyen. Eh, aparte de mi propio pasaje personal que es el Barolo, me gusta mucho el pasaje Roverano que está en la primera cuadra de la avenida, en el número 560. Tiene una muy linda peluquería, una casa de Uy, sellos... Uy, es divino ese. Sí, sí, sí es sí, divino. Sí, ahora me lo acabo de... ¿De visualizar? Sí, sí. Una casa de sellos y fotocopias con una vidriera digna del surrealismo y desde sus barandas de bronce, lustradas con amor infinito por el señor Omar, se ve la estación Perú del subtea que luce como era en 1913 cuando se inauguró. Claro. La avenida tiene eh, desde hace algunos años unos bancos que cuyo respaldo está orientado de tal manera que vos te puedas sentar a observar y contemplar los edificios que tenés enfrente de manera muy cómoda. Y hay mucho, hay mucho para mirar. Hay mucho para mirar. Pero lo que a mí me encanta de la avenida son las tiendas y comercios, que en general son pequeños, muy bien surtidos y especializados en lo suyo. Tienen vendedores que, al igual que los mozos que se ven en ese tipo de bares, son gente de oficio. Mm. Eh, por ejemplo, en el 736 de la avenida está la Casa Pintos. Ahí vas a ver que hay lapiceras, gemelos y pipas. En el 810 tenés el bar Pichín, que es un bar viejo que rescata la tradición de estar en un bar de escala humana con mozos como los de antes. es que había antes eh, un tipo que se llamaba Pichín el bar Mangalante? Incluso estuvo en televisión, a lo mejor. Ah, debe que tener, tener que ver, seguro. Uh -huh. Bueno, en el 825 está el Tortoni, pero lo que me interesa comentarte es lo que está pegado al lado, que es la casita la casa del osito panda, así se llama que es una pequeña embajada de China en la avenida. Tiene todo tipo de gatitos de la fortuna, farolitos y budas. Apareció en esa película Felices Juntos, de Wong ah, Kar Wai, que sí. también se ve el restaurante chino central que está a la vuelta en Rivadavia al 500. Happy Together. Happy Together, exactamente. Sí. En el 838 hay una juguetería especializada en Scalectrics, Y en el 891 está Josecito, que es una tienda de pijamas, medias, cosas de bebé, pañuelos de tela y lencería. En el 926 está una de mis casas favoritas. Es un negocio que se llama tabaquería. Venden radio, eh, aparatos de radio marca Star, vistas mates, petacas, cuchillos, cigarros, cortadoras de pelo, relojes, contestadores de teléfono, linternas, cepillos, algún que otro fast-ticks velas, juegos de mesa, paraguas y lotería. De todo. ¿Viste lo que es? Y después me gusta mucho la librería de las luces que está en el 979 que siempre tiene muy buenas ofertas por ejemplo los libros de la colección Robin Hood están a 20 pesos uh. y te regalan desde ahora entradas para la Feria del Libro. Mirá vos. Este, después ¿Dónde en el, es esa librería? En el 979, casi en la 9 de julio, del lado de la Plaza de Mayo. Ajá. Después, bueno, cruzás la 9 de julio y en el 1106 tenés la peluquería Jorge Luis, que nunca vi tantas plantas adentro de un local. Es como una pequeña selva amazónica que tienen ahí adentro. <risa> Eh, en el 1130 está el edificio donde vivió su adolescencia, Valdomero Fernández Moreno. Eh, en el 1345 está la Gran Galería Avenida, con una peluquería llamada Alfio, peluquería masculina, que podés ir, si te dan ganas. En el 1324 está la Torre Galicia, que es un edificio alto como el Barolo, pero absolutamente extraterrestre en la zona. Es de los años 70. Y... Terminamos con el Ávila, que es un restaurante español para comer sin saber qué ni cuánto vas a pagar. He ido, he ido, sí, sí. Y sí. con una siesta obligatoria después. Así que no sé si me olvidé de algo. Y me parece que te olvidaste de algo fundamental que hace a nuestros gustos, que es la pizzería La Continental. Oh, amamos la pizzería de La Continental. Sí, sí. La pizza de La Continental, digo. Y, y muy cerca de ahí está el Cine Gomón. Pero... sí. Que es toda sí, sí, sí. una garantía para ver buen cine y a precios extraordinarios. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Está... Y ahora están arreglando la, la esquina de luisa enspeña que es donde termina la Avenida de Mayo. Vamos a ver qué, qué van a poner ahí. Antes estaba la cervecería Berna hace mucho. Ajá. Después pasó a haber una confitería que se llamaba La Moncloa. Y ahora, no sé, veremos. Me parece que con eso ya podés hacer una guía. ¿eh? Hay bueno. una guía. La guía de la Avenida de Mayo, Vereda par La guía de la Avenida de Mayo, Vereda Impar Sí, con todo Te lo que lo Con todo lo que no es tan Famoso, ¿no? Claro. bueno Y de, debe haber muchos hoteles También. Está lleno de hoteles Porque ese fue el primer Uso que tuvo la avenida El de los hoteles, el de mostrar Un poco la opulencia Y la majestuosidad de Buenos Aires Bueno, gracias, Julia Gracias a vos, papi. Nos vemos el sábado Dale, chau. Chau Bueno, ¿quiénes van a estar en la reunión cumbre de este mediodía? Tardecita, se los anticipo el escritor Juan Sasturain, la cineasta Celina Murga, la directora teatral Ana Katz y el periodista Gustavo Campana. Y mientras ellos entran al estudio, se acomodan, les ofrecemos algo para tomar, nosotros cumplimos con nuestra primera tanda. Dale, Leandro. Carlos Zulanovsky te propone Reunión Cumbre. Es mira Verano en todo el país Nacional La Radio Pública Comienza Espacio Publicitario Esta semana en Revista 23, Gabriel Rabinovich, el argentino que puede frenar el cáncer. El brillante científico cordobés explica el descubrimiento que podría ser una bisagra en la historia de la lucha contra este mal. Los últimos avances y la posibilidad de encontrar una cura. El gran momento de la ciencia en la Argentina. Además, paritarias, un desafío para todos. ¿Cómo se preparan gobiernos, sindicatos y empresarios para una discusión crucial? El amor en los tiempos de Facebook. Por primera vez se analiza el comportamiento de cientos de miles de parejas que nacieron vía internet 23 una etapa y mucho para leer conseguirla todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90 o descargala gratis en tu tablet disponible para ipad y android y Personaje, onda El de Twitter cree que si sigue poca gente Lo siguen mucho, es como un ranking de asquerosos Max De lupi desde Córdoba con humor Él sigue la mitad de lo que lo siguen Es más, llego acá y me voy a poner a seguir ¿no? La coca es palferné Ahí ¿Y? lo tengo yo, 8.000, 9.000 sí. 4.500 que seguí Martes a sábados, 0 a 2 Radio Pública Fin, espacio publicitario Las dos carátulas El teatro de la humanidad presenta Sus mejores títulos Lo que usted desea es oponerse a todo lo que propone Luis Y esto no puede continuar Joven, viuda y estanciera De Claudio Martínez Paiva Es su estancia señora con doris del Valle Y un elenco de primeros actores A este paso dentro de poco tendremos que pedirle permiso Hasta para comprar una espumadera Ha hecho bien recordármelo Producción y dirección Nora Massi Este domingo, después de las 22, por Nacional, la Radio Pública. Seis cifras avalan nuestra propuesta. Radio Nacional en Facebook. La Radio Pública no para. Cada sábado, un encuentro único. Reunión única. Ya arrancamos con la reunión cumbre, con asistencia completa felizmente. Le agradecemos a los eh, jefes de prensa de esta semana, siempre nos hacen un poco más fácil la tarea. Gracias a Florencia Ure por Juan Sasturain, gracias a Marina Belinco por Ana Katz, gracias a Analía Díaz por Celina Murga y eh, gracias al señor Gustavo Campana. Que esta es su casa, así que... Por supuesto. Claro. Y a vos por invitarme. Decía. no Por favor. Bueno, y yo les presento a Juan Sasturain. Gracias, Juan, por estar aquí. Que es periodista y escritor, docente, multipremiado como escritor y también como conductor de televisión, experto en historietas, guionista de la especialidad y en las vacaciones junto al mar, o sea, un ámbito eh, absolutamente apropiado, le hizo encantadora novela Dudoso Noriega, ¿no? que es el más celebrado bañero marplatense de las décadas del 50 y del 60. Te quiero felicitar por el libro, me pareció tu libro más relajado, a la vez más completo y regocijante. Tan abarcativo en temas, en géneros, que me llevó a pensar, Sasturain, te diste todos los gustos. ¿eh? ¿Te diste todos los gustos? Tal cual, Carlito. Ese, es Si percibiste eso es porque funcionó. Sí, porque sí. sí, sí, sí, fue tal cual, eh, a lo largo de bastante tiempo, pero me no di tiempo para hacerlo. No, realmente, realmente que pero, pero, digo, además de lo de, de lo literario, digo, está lo personal mm. y eso también me enganchó muchísimo, porque bueno, también fui un chico que eh, creció yendo de vacaciones a Mar del Plata claro. y y este, fui a Mar del Plata hasta los seguramente hasta los 18, 19 años claro, sí, sí, sí yo también y es la primera vez que por lo menos en, en términos conscientes uh -huh. uso mucho muchas cosas de la memoria afectiva y, y de cosas incidentales todo trastroscado, todo cambiado todo inventado, y, pero que tiene que ver ser. con la experiencia, claro, pero que tiene uh -huh. que ver con con experiencias personales muy conscientemente eso bueno, eso ¿no? lo, lo fui sacando, vamos a seguir hablándolo a lo largo de la tarde. Les presento a Celina Murga, gracias Celina por estar aquí, que es directora de cine formada en la Universidad del Cine, cortometrajista, documentalista, asistente de dirección de Juan Villegas, de Ariel Rotter, de Damián Cifrón, y acaba de presentar en el Festival de Berlín su tercer largometraje de ficción llamado La Tercera Orilla. Quiero saber primero cómo fue recibida la película en Berlín. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá. Y la verdad que vinimos muy contentos, fue muy bien recibida, es una película que, que habla sobre eh, una situación social y familiar dentro de la, de la provincia argentina, y uno siempre piensa, bueno, qué va a pasar afuera, no cómo se va a comprender esta particularidad, y fue muy alucinante encontrarme con un montón de periodistas de varios lugares del, del mundo, y había una comprensión, digamos, de los vínculos de lo que estaba sucediendo que trascendía totalmente nuestro país, ¿no? Entonces uh -huh. eso fue muy, muy grato. Yo la vi en una privada, en un cine de Palermo, y quiero saber qué te pasó a vos entre la película en Berlín y la película en Palermo, ¿no? Además frente al estreno, que va a ser el 13 de marzo. ¿Qué me pasó a mí? Eh, bueno, para mí... Estoy muy ansiosa del estreno porque, bueno, siempre el público de uno es el que más uno desea tener una devolución, ¿no? Pero... Me, me estoy contenta de, de las dos situaciones, digamos, ¿no? ¿Tuviste alguna repercusión eh, luego de la privada? Y de la privada... Bueno, esta es una. Esta es, es una, una. <risa> esta es una. Sí, estamos haciendo bastantes notas que surgieron de ahí. Yo no estuve en la privada, viste que en las privadas los directores no, no estemos. Está bien, que no, está no bien que no estemos. Sí, sí. Pero sí sé que hubo muchos periodistas que estaban muy colmadas. Sí, completa. Estaban, estaban todos, ¿eh? Estaban y, todos. Así. Y en, por lo que me han dicho fue muy bien, así que confío, confío en eso. Estaban todos casi, casi parecido al estreno que hizo Anna Katz, que también estaban todos. Bueno, y les presento a Ana Katz. Gracias, Ana, por estar aquí. Por favor, un placer. Que es actriz, es directora de cine, también como Selena Murga, graduada en la Universidad del Cine, directora de teatro, guionista, dramaturga, docente. Acaba de estrenar Pangea, una obra que vi esta semana también. Bueno, y esta es una obra que sale de lo habitual en muchos aspectos, empezando por las dimensiones de la sala y del escenario, y también por la historia que se cuenta, porque en realidad se trata de varias historias juntas. ¿no? Eh, Pangea, en todo caso, yo pensaba es tan difícil de clasificar como sos vos, ¿no? Porque sos actriz, pero además dirigís y escribís teatro y cine y también producís, bueno, muchas cosas. Y dicho todo esto que yo tenía ganas de decir, ahora sí podés contar qué es Pangea. <risa> bueno, Pangea eh, es una obra que, que cuenta un viaje de transformación, yo creo. Es el viaje de una mujer, que es Diana, que es echada... Por, por su entorno más cercano, por una, por una especie de bochorno que acaba de de cometer en una fiesta, un bochorno un poco confuso a, a, en la mirada de Diana y a partir de eso ya es impulsada y, y decide aceptar y ponerse una mochila y empezar a recorrer el mundo con la intención de eh, descubrir un lugar en el cual se sienta cómoda y obviamente eso es difícil, no sentirse cómoda, entonces empieza como un periplo en el cual la obra se se va apoyando, digamos, en las escalas de ese viaje. son Y a través de las escalas uno va descubriendo eh, cómo está Diana, quién es Diana en ese momento. Uh -huh. Algo de eso. ¿no? Algo, algo de eso. <risas> bueno, pero vamos a seguir hablando. Tengo otras preguntas. Y le presento a Gustavo Campana, que es periodista, felizmente desarrollado en la tarea radial, conductor, guionista, productor... Y desde hace un tiempo integra el elenco de Radio Nacional en su carácter de investigador del medio radial, creador de formatos artísticos y sonorizador de excelencia. Eh, gracias también. Pero, por, por favor, aquí. y fundamentalmente ex compañero de Juan, del señor Juan Sasturain, ¿eh? embarajar y dar de nuevo en Radio <risa> Uy, Ciudad. eso Uy, es se Fundamentalmente se eso. Aglutinado por la figura <risa> de Grecia sí, de don, don Diego Bonadio. al que mandamos saludos. Claro que sí. Bueno, y eh, hoy mismo presentaste un especial relacionado con el nuevo tango aquí en sí. en Nacional. Sí, sí. ¿Qué otras cosas hiciste en la radio durante el verano? Durante el verano hicimos fútbol y música popular. Hicimos todo un programa sobre Atahualpa con José Seña. Eh, bueno, básicamente en los veranos eh, lo que hacemos es o tomar algún hombre, una mujer de, de la música popular o un género e intentar meternos en la entraña de de esa historia, ¿no? Y la verdad que son muy interesantes, sobre todo por la devolución que, que tiene cada una de esas historias en las 49 Radio Nacional que andan dando vuelta por claro. el país. Bueno, y para que se entienda a, a qué se dedica Campana, ¿no? Yo digo que <risa> Campana es un especialista en hacer películas radiales. Para mí, ah, las cosas que hace... Sí, son como películas, ¿no? digo Son unos armados sonoros impresionantes. Y... Y una de las tantas actividades de Campana que me interesa resaltar es acerca de lo que hace en materia de conservar sonidos. ¿no? Uh -huh. ¿Quién te enseñó esa tarea o de quién aprendiste esa tarea? Un profesor de primer año de, de la Escuela Argentina de Periodismo eh, nos dijo, bueno muchachos, ¿buscan respuestas del presente? Bueno, están todas atrás, están todas en el pasado. Y sobre la base de acumular... Esos viejos tesoros, la verdad que el rompecabezas ¿Y en qué perfecto. año fue que empezaste? 82, 1, por ahí. Ajá. ¿Y cómo cómo describirías ese capital sonoro que, que tenés? A ver, si uno no lo sabe relacionar, es como tener un montón de cosas viejas. Exacto. Si vos podés entramarlo, bueno, ahí en esa mixtura está están todas las respuestas. Entonces, en ese entramado es donde aparece el, el gran laburo de cada uno de nosotros, es decir, mira, te lo voy a mostrar, pero no una foto, ahí va toda la película. Y le pedimos esta semana a Gustavo Campana que trajera una perlita para sorprendernos a nosotros y a los oyentes, y esto es lo que lo que nos trajo. Vamos a otra noticia referida a la economía también y el presidente Alfonsín lo involucra. Dice este título de crónica, prevé clima hostil contra Alfonsín, titular de las Confederaciones Rurales Argentinas. Se való la visita del presidente a la muestra rural. Desde hace tiempo que está apareciendo... Esta, esta es noticia, la tercera vez que aparece esta información. Sí, de que se prevé un clima hostil para la llegada de Alfonsín a la exposición rural. Casi, casi como preparando ese clima hostil. Claro, ya si no hay clima hostil alguien se va a sentir defraudado. ¿no? Claro, claro que... porque dice es como tanta información con que va a haber clima hostil... hostil este que decir, hay que decir clima <risa> Hay que decir clima hostil, ¿no? decir el, clima hostil Entonces, el locutor ¿eh? Creo que hay un clima hostil con esto Me parece ¿eh? que están preparando un clima hostil Yo quiero comenzar Por poner de relieve Esto que está sucediendo esta tarde En la sociedad rural argentina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 Bueno, año 1988, lo primero que se escuchaba era un fragmento de la noticia rebelde uh -huh. entre Carlos Abrevalla y Adolfo Castelo, inolvidables y queridos los dos, y eh, ellos anticipaban de alguna manera lo que iba a ocurrir claro. a, a pocas horas cuando al Raúl Alfonsín, presidente entonces visitar a la sociedad rural argentina, que fue eso, lo vimos ya reiteradamente es un momento muy bravo el que pasa uh -huh. Alfonsín en ese, y parece que el episodio ocurrió en 1988 muy pocas cosas han cambiado ¿eh? sí, sí. Bueno, es, ese es nuestro trabajo, el entramado, ¿no? mostrarte a la noticia rebelde tres o cuatro días antes es un ejemplo que puede llevar a cualquier dimensión y a cualquier momento de la historia contemporánea y después el resultado Seguro Y la obra de Ana Cats tiene música original de Nicolás Villamil, que es lo que vamos a escuchar ahora, simplemente para aprovechar uh -huh. para introducir la siguiente pregunta a Ana Cats. Bueno, Diana, digo yo que sube y baja escalera, saluda y se despide con un mochilón en la espalda. Pero te pregunto, Ana, en su viaje, ¿Diana encuentra su lugar en el mundo? Y, y también te pregunto si busca realmente ese lugar. Eh, mirá, está, está buena la pregunta. Yo creo que eh, lo que encuentra Diana al final de ese recorrido, lo que toma ella como... Como, como un final quizá es el recuerdo de una caricia, que es un hecho muy muy pequeño y muy concreto y que creo que ella decide destacar, digamos, un gran viaje, una gran búsqueda y una caricia. Y en ese sentido me parece que a mí me, me interesaba mucho contar un aspecto de, de algo que para mí es muy femenino, algo que que le pasa mucho a las mujeres que es como una manera de, de, de, de ir por la vida sintiendo y viviendo cosas que son muy difíciles de compartir o por lo menos Ahora no hay un marco en el cual esas cosas se suelan... Eh, no, no hay demasiados interlocutores uh -huh. para, para algunos logros, que yo creo que Diana va haciendo, y son muchos, y que tienen que ver sobre todo con independizarse, despegarse de una especie de referencia. Y ese viaje, digo yo, que también tiene mucho de iniciático. Te quería sí. preguntar, ¿cómo fue tu despegue, tu propio despegue? Si, si también, por ejemplo, hubo un viaje... Eh, en mi vida decís ¿sí? sí, en sí. mi propia vida bueno en los tu, viajes y sí, los viajes en mi vida son muy importantes pues bueno por un lado tengo un fanatismo por, por el hecho de viajar y desde muy chica eh, pertenezco a una familia de clase media que todo pequeño ahorro era un viaje en potencia digamos desde viajes de fin de semana, así de mini turismo, se llamaba, viste o viajes largos, eh, y todo intentaba volcarse un viaje. Y después de grande, a través del cine, acá con Celina somos compañeras y amigas, la verdad que creo que las películas, eh, de alguna manera, son un viaje en, en, en dos sentidos paralelos. Por un lado, el hecho de que uno al hacer cine, bueno, con suerte viaja bastante y conoce muchas partes del mundo, pero también... Ver una película creo que es viajar de una manera muy concreta. Digamos, cuando uno ve una película de Kaurismaki y dice, bueno, sí, el bar es parecido, este lugar, ah. pero como mira, no. Como mira es de otro lugar. Esa sensación de, de los viajes y de la posibilidad de reconocerme como otra persona frente a otra gente, eh, creo que... que ¿Y que, recordás que, algún viaje específico que...? Uf. Uh. No, pero digo, es que... Que vos hayas dicho, bueno, ¿ese viaje fue un antes y un después? Sí, varios, pero uno que me viene a la mente es uno a los 11 años a San Salvador de Bahía, eh, que me pareció un poco entre fascinante y angustiante, fue un viaje, un carnaval, que hice con la familia, yo tenía esa edad terrible para una mujer que es los 11 años, por, por lo menos que a mí me pareció muy difícil y era ese ese punto de vista mío, que lo recuerdo como todavía dudando si me iba a disfrazar o no me iba a disfrazar, que me acuerdo de esa duda, si disfrazarme o no, y ver eh, eso que era un delirio, ¿no? El carnaval de Bahía no es el carnaval de Río, digamos, es es, es muy atractivo y muy fuerte en muchos sentidos, eh, sensitivos, y, y bueno, y me acuerdo en mí lo que provocó todo eso, ¿eh? y sí, no volví igual después de... Bueno, y como si estuviéramos hoy mismo en un cine este cerramos los ojos abrimos la mente para escuchar un fragmento de la tercera orilla en qué andas como qué andas te pregunto cómo andas con las chicas te porque te veo un poco desmotivado y me preocupa. ¿Algún problema con alguna chica? No. ¿No? Yo no, no tengo ningún problema. Pídame cuando te hablo. Puedes contar conmigo, ¿no? Lo sabes. ¿No? Mhm. Uh -huh. Yo te tengo fea vos, ¿eh? Jamás te va a ir bien. pasa que te tenés que poner un poquito las pilas. Algún día tu mamá no va a poder sola y vos vas a estar a cargo. ¿No? Uh -huh. Bueno, un momento de la película y le preguntamos a su directora qué momento es ese. Bueno, es... Um, un diálogo que tienen el eh, Nicolás, el protagonista de la película, con su padre. Eh, es un momento de la película donde yo siento que es el inicio de una noche, que para mí es clave en la película, porque de alguna manera Nicolás termina de, de ver claramente quién es su padre, cómo es su padre, digamos, no que es algo una, como una pregunta que él se va haciendo hasta ese momento, no como intentar comprender quién es este hombre que él mm. tiene enfrente. no Por eso para mí es como una escena clave, porque de alguna manera desencadena lo que va a venir. Celina, mm. eh, le cuento a la gente, es un crédito de, de la provincia de Entre Ríos, nació allí, filma en su provincia, en este caso el lugar fue Concepción del Uruguay. Se, suele rodearse de actores y actrices maravillosas, muchas veces sin experiencia previa, y que hablan con el tonito del lugar. Eso me parece realmente muy interesante. Y al chico, al protagonista, lo estuvieron buscando un año, ¿no? Uh -huh. Eso cuentan, hasta que lo encontraron. Exacto, sí. Es... Dijeron, este es. Sí, sí. Eh... Sabíamos que era una búsqueda difícil porque Nicolás carga al hombro con toda la película. no Es una película muy atravesada, digamos, que está contada por la mirada de él, ¿no? Y es un personaje que habla poco, entonces había algo que había que encontrar en esa mirada, en ese rostro que pudiera ser realmente muy expresivo. Sabíamos que íbamos a filmar en Entre Ríos, entonces hicimos una búsqueda por toda la provincia y eh, Nicolás apareció en, en Alian de Betac, que es un joven músico paranaense, ahora músico y actor claro. era hasta ese momento solo músico músico de hecho él llegó a, al casting acompañando a un amigo él no tenía planeado entrar <risa> <risa> como pasa a veces esas sí, cosas ¿no? Muchos, ¿no? y cuando lo vimos sentado dijimos tiene que entrar él no había algo en su mirada que tenía mucho que ver con, con la mirada de Nicolás con lo que estábamos buscando ¿no? entonces bueno ahí fue primero convencerlo que entre Y de a poco, bueno, la manera de hacer casting que tengo yo como que me tomo mi tiempo para realmente encontrarme con la persona, primero conocerlo, ver qué elementos tiene esa persona del personaje, qué puede aportar, cómo, ¿no? Como esto de descubrir también junto con esa persona cuál es esa fibra que él puede aportar y cómo hacerlo, porque no son actores, entonces como que el camino hay que encontrarlo ...en el vínculo, ¿no? Seguro, seguro. Y también le cuento a todos... ...a mí me impresionó mucho la historia... ...de este médico de pueblo... ...que además es un pequeño hacendado... ...y que parece... ...anotarse en todas, él se anota en todas... no este ...y yo viví en México... ...en un tiempo en donde es casi oficial... ...la costumbre de muchos señores... ...y muchas señoras que lo admiten... ...de tener la casa grande... ...que es la familia oficial... Y la casa chica ¿eh? uh -huh. este la, la, o sea donde vive la mujer no reconocida la que a la que se esconde ¿no? y esto digo me llamó muchísimo la atención es, eh, digo debe ser muy común también en, en, en pueblos chicos no es cierto y yo lo sí, siempre me preguntan es común y yo qué sé no de verdad no tengo una estadística pero sí lo he escuchado mucho digamos no, no, no. solo es una costumbre mexicana es que digamos, Aparentemente ¿no? sí No, pero allá, allá la, la, la, la casa chica es absolutamente la, común en todos, los, en todos los sectores sociales. Ah, está institucionalizado casi, digamos. Sí. Yo me acuerdo décadas atrás, cuando era chicos cuando era más difícil, cuando era más difícil, digamos, entre comillas, eh, oficializar la separación, la posibilidad de los divorcios, etcétera, y además que las comunicaciones eran menos eran más indirectas y estaban más mediatizadas, que los hombres, sobre todo, tuviesen más de, un, de un, una familia. Es decir, no era un mero engaño, sino que tenía más de una familia armada en otro lugar que no la desarmaba. Y no, eso claro. quedaba en, oculto y seguía funcionando así durante ¿eh? Y a los años por ahí aparecía, saltaba la liebre. Este cumplía, ¿Eh? este el personaje de la película claro. de Selina Murga, cumple con... Exactamente, era con, era frecuente Con eso. muchos protocolos, digamos, claro. ¿no? Sí, claro. sí, exacto. Digamos, la idea era construir eh, digamos fue un personaje muy difícil de trabajar porque no queríamos caer en el en el, en el juicio más evidente, ¿no? Claro. Eh, sino que queríamos, bueno, construir esta situación y esta esta doble vida y que el espectador pudiera observarla, ¿no? Y hablamos mucho con Daniel Veronese, que es quien realiza el personaje. Está bárbaro ah. Daniel Beronese. Está bárbaro, la verdad sí, sí. que sí. Y Gabi Ferrero también, está muy mm. bien, muy bien. Qué buena actriz. Bueno, Eh, enseguida seguimos y eh, juan siento mm. que pusiste mucho de tu experiencia personal en la novela sí. una novela a la que ninguno podrá tildar de apresurada porque te llevó 20 años de tu vida resolverla ¿no? eh, pero te quiero preguntar algunos detalles no viviste entre los 10 y los 15 años en mar del plata es así eso es así fines de los 50 fines de los 50 Yo tenía porque ¿Por ¿Por y porque mi viejo Mi viejo era bancario y en el año 55 porque había sido secretario de una unidad básica lo rajaron del Banco Provincia. Entonces cayó en Mar del Plata y lo ayudó un tío este y le puso un hotelito chiquito ¿Eh? Y ahí mi viejo lo un, un tiempo. De, un hotel de cuántas estrellas dirías vos? <ríe> es que yo de media, ¿eh? de una, sería de 2, ¿no? El hotel Alga que aparece ahí es este, es el Hotel Coral que era Algas, Claro, donde sí. mi hermana laburaba de mucama y yo servía, la, servía a los pensionistas. Antes ¿Entre 10 y 15 años, y ¿Y fueron, 15 años? Sí. fueron años felices para vos? Felicísimo. Felicísimo, madre plata. En los 50 y a lo largo de todo el año era un lugar muy muy, muy hermoso para ser pibe y criarse ahí. Era una ciudad, la teníamos a nuestra disposición, una ciudad que uno podía recorrer, usar de, de todas maneras. Me acuerdo que abrieron, en esa época le sacaron los adoquines a venir Independencia, se vivía en Independencia, y estuvo como un medio año este, la, la calle cerrada. Uh -huh. levantaron los adoquines y quedó una cancha de fútbol, jugamos como unos indios una, una hermosa ciudad y, plata, y el hotel Alga, el ¿Qué? hotel Coral sí, digamos, sí. Eh, Alga en el libro sí. pero el hotel Coral ¿existe todavía? no, no está el edificio, sí, pero no existe la, en la calle, la cuadra de que va de, de por Luro de 25 de mayo 9 ¿no? de julio eran todos hoteles, uno al lado del otro y este... No, creo que no queda ninguno. Pasé el otro día no queda ninguno. pues yo me los acuerdo de memoria de una formación de fútbol. Hotel Mabel, Hotel Iris, Hotel Cazbas, Hotel Internacional, Hotel Coral y Hotel Familiar. Bueno, después te voy a contar otras vivencias que, muy personales que sentí leyendo el libro. Ahora hay llamados de los oyentes. Hola, buenas tardes, Zulonovsky eh, y todo tardes. el equipo. Eh, lo felicito y bueno quería aprovechar para saludar a Gustavo Campana hoy Marielena de Villorchita. Eh me encanta todos los programas que hacen. son muy tiene una capacidad impresionante de trabajo. Eh, trato de escucharlos todos, pero eh, está en todos lados y tiene un, una, una recopilación de de Hola. Bueno, escucharlo a, a Campana y a Sartorain juntos me trae muchos recuerdos. Eh, de aquella época de barajar y dar de nuevo, que yo era oyente de ese programa, pero bueno, una alegría también de que Campana esté en Radio Nacional en estos tiempos, y, y me gusta mucho escucharlo, y lo mismo a Juan, que bueno, que lo queremos mucho. Un cariño para vos, Carlitos Zulanovski, y para todos tus invitados Gracias. Qué emoción escuchar la voz de Carlitos Sobrevalla, cuánto hacía es que no lo he escuchado por la radio y cómo lo extraño. Soy Mónica de Ciudadela. Gracias Mónica, también lo extrañamos. Hola, este es un mensaje para Reunión Cumbre. Vuelvo a repetir, gracias por alegrarme los sábados, gracias por agradecerme el mensaje de la semana pasada, gracias por revivir mi amor por la radio. Bueno, qué lindo, bueno. Agradecidos también nosotros. Y nos visitaron Estela y Jorge Abad de la localidad de Mechita, Bragado. ¿eh? Así que le agradecemos esta esta visita. Son las 2 de la tarde en punto. Ahora es el informativo eh, de la radio. Lo tenemos que escuchar en la voz de Abel Caminos y Silvina Esprea. nacional La Argentina se informa Hora 14, un minuto, temperatura en Buenos Aires 26 grados, 5 décimas, humedad 60% cielo parcialmente nublado En Córdoba, temperatura 20 grados, 2 décimas, humedad 76% Aníbal Fernández afirmó que el candidato del justicialismo que surja de Las Pazos será el ganador en 2015. El senador además criticó a los dirigentes que abandonaron el partido. Tanto gobernador tanto el intendente, el presidente del partido, los otros intendentes que vi muchísimo como para ser dulce. Todo esto que representa nada menos que la vieja idea de ese magisterio conceptual, garantiza que seguimos lo firme hacia un triunfo en el 2015 que garantice que los derechos de los otros están resguardados por los peronistas, por los peronistas, por los que han estado toda la vida al pie del cañón y no se han corrido un lápice, porque están convencidos que es la única forma de se obtener y consolidar esa propuesta política por el mismo camino de siempre. Recordemos que Aníbal Fernández participa del Congreso del Partido Justicialista bonaerense que se lleva adelante en Santa Teresita. Partidos políticos de Córdoba colaborarán en el control de los precios cuidados. El partido de la Victoria Córdoba iniciará la campaña de difusión y control de precios bajo el lema, cuida los precios, cuida tu bolsillo. La misma se realizará en las 40 sucursales de las 7 empresas supermercadistas que han firmado el convenio en Córdoba. Carmen Nebreda, titular del partido de la Victoria, lo decía la radio pública. Hemos hecho folleteria para difundir los precios cuidados de Córdoba, controlar que se cumple en los, en los supermercados. Pero fundamentalmente la idea es que ciudadanos podamos Tomar la responsabilidad de decir quién cuida a nosotros, cuidamos mejor que nadie en nuestro bolsillo. pero eso la campaña es cuidar tus precios, cuidar tu bolsillo. Clavio Solana, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El Parlamento de Ucrania destituyó al presidente y anunció elecciones. La Rada Suprema separó del cargo a Víctor Yanukovych por abandono de sus funciones constitucionales y convocó a comicios anticipados para el 25 de mayo. Minutos antes, el exmandatario había asegurado que en Ucrania había un golpe de Estado y que no pensaba renunciar. El tiempo. En Córdoba, temperatura 20 grados, dos décimas, humedad 76%, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires... Temperatura 26 grados, 5 décimas, humedad 60%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Desde el 22 de febrero de 1904, con ocupación permanente en la Antártida Argentina. Nacional. nacional. Transmitiendo en el Día de la Antártida Argentina. Reunión Cumbre. Disfrute Nacional Nacional. llega así de esta manera. Uno no se da ni cuenta. A verdece reverdece, el guamanchito florece y las hojas se revientan. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da usted cuenta que un corazón amarrado cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado si una llegó a la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece al freno, ni le para un paso a rienda. Bueno y como si a la querida Venezuela le faltaran penurias, esta semana falleció un ídolo de la canción popular venezolana y un símbolo de su rica cultura musical, Simón Díaz cantautor prestigioso falleció a los 85 años dejando una obra valiosísima como este que es su tema más conocido versionado por más de 300 artistas en todo el mundo caballo viejo en este caso por la notable maría dolores pradera cuando las canas se juntan Y la producción consiguió una perlita, el propio Simón Díaz, el autor de Caballo Viejo, en una especie de grabación informal junto a Plácido Domingo. Lo escuchamos. Bueno, y recordar a Díaz es también nuestro modo, de decir que estamos junto a Venezuela y junto a sus autoridades en estos difíciles momentos. Bueno, y Juan, te pido que nos leas un fragmento del libro eh, y este, te cuento una cosa que... A ver qué dice una oyente del programa, ¿Sí? en un mail, dice, ¿Sí? «Querido Juan, gracias por haberme zambullido en la Mar del Plata de los años 50-60. Fue un viaje a la infancia. Te agradezco especialmente por haber retratado a Marcelo, mi bañero de la playa Camar en Montehermoso. Silencioso, siempre mirando al mar, tan parecido a Noriega que rechazó el mirador que le quisieron construir». Este Mirá. verano le regalé el capítulo de los bañeros y se lo dediqué confirmándole que él es un bañero y no un guardavida de aguas quietas. Marcelo coincidió absolutamente en la clasificación de Mar Dudoso de Noriega. Mirá que grande. Gracias por el regalo de tu novela y posdata en Montehermoso coincidimos con el elogio de las aguas vivas, Poli de Balvanera. ¿Eh? Mirá que lindo. Sí, sí. Ah, el lo del elogio de las aguas me encanta. <risa> Bueno, ahí lo que a vos te gustaba Le llamaba un pelotudo el capítulo que A ese es el ¿eh? sí. <risa> Por si acaso fue el que lo eligió ¿eh? <risa> Es probable Que para aquel verano inaugural El piper de yerba Safak daba y escribía las 12 sobre el techo Del mediodía marplatense Ya no despegara cada día despejado Para dibujar con chorro blanco Sus dos sílabas con letra de imprenta contra el celeste cielo. Sin embargo, hay que creer que debió estar ahí para que Falucho se distrajera en la contemplación de las funcionales acrobacias que completaban el palito transversal de la A e incluso, por eso tal vez, demorara en darse cuenta de que le hablaban al pie del mangrullo y terminaron moviéndole la silla. ¡Che, bañero! ¡Se está ahogando uno! Recién ahí reaccionó. Oyó el silbato, que sin duda no era el suyo, sino el de Noriega, que ya picaba vertical, recto a las olas. Y Falucho se tiró desde ahí arriba con un salto irresponsable, sintió que se torcía el tobillo, pero igual corrió trastabillando hacia la orilla, tarde y mal, sin saber a quién ni cómo. Se mandó al mar y ya tenía el agua a la cintura, cuando supo recordó que no era así. Volvió sobre sus borradas huellas a los gritos, se abrió paso... Llegó al salvavidas, lo sacó, se lo puso en bandolera, destrabó con esfuerzo el tope oxidado, tironeó de la cuerda, la hizo correr y después corrió él de nuevo hacia las olas. No llegó lejos. Un poderoso tirón lo tiró al suelo. Se volvió con odio algún imbécil de los miles que se apretujaban a sus espaldas y lo pasaban por arriba y a los costados había pisado sus hojas, su soga. ¡Córranse la concha de su madre! dijo volviéndose. Algunos se corrieron. Tiró de la soga, la aflojó y volvió hacia adelante. Saltó una ola, tropezó con un pibe que barrenaba y volvió a caer. Se hundió, sacó la cabeza y sintió los aplausos. Obviamente no eran para él. 40 metros más allá, cerca de la escollera, casi a sus espaldas, Noriega arrastraba primero y acompañaba después mar afuera, sin salvavidas, sin esfuerzo aparente, a un gordo de malla verde y cara al tono. Cuando Falucho terminó de recoger la soga del salvavidas y volvió a colgarlo prolijamente, la gente ya se había dispersado, la efímera popularidad de los ahogados había abandonado al melancólico gordo verde, devuelto a su crítico entorno y zafac ya era ilegible en el cielo, era una nubecita más. Volvió rengueando y el dudoso, con la malla casi seca ya, y desde arriba del mangrullo le alcanzó un mate. «¿Qué tipo pelotudo?» dijo uno de los dos. <risa> buenísimo buenísimo y eso era en la playa popular eh, la popul se supone que es en la popular claro claro bueno después eh, insisto voy a, a, a pedirte más precisiones y, claro. y que tienen que precisiones que tienen que ver con mi con mi memoria marplatense claro, la popular era como su nombre lo indica la única playa que no tenía carpas la que iba la gente que recién caía a Mar Plata, estaba justo en el medio del centro, o bajabas por Luro, por San Martín, al lado del castillo, desembocabas en la popular, ahí había estaba toda la playa para la gente. Era la playa más berreta, digamos, ¿no? claro. más saludablemente berreta. Sí, seguro. Celina, la, la película, apenas se ilumina la pantalla, tiene una información que, al menos cuando yo la vi, provoca una especie de exhalación. Es un crédito que dice... Mm. Martín Scorsese presenta, ¿no? <risa> y quiero preguntarte cómo surgió este padrinazgo, uh -huh. que no es de ahora, digo, ¿no? No, eh, me conocí con Scorsese en el 2008 a partir de una beca que gané eh, de maestro y discípulo, que es una beca que otorga la Fundación Rolex. De alguna manera la beca lo que hace es poner en relación a un maestro y a un discípulo en la misma disciplina artística. ¿Y cómo fue que te conociste? <risa> ¿Cómo fue el momento en que nos conocimos? Sí. Bueno... Quedamos tres preseleccionados para ganar la beca y viajamos, él en ese momento estaba ¿Argentinos? por filmar. No. no, yo argentina, una chica, un director de um, coreano, y una chica era, eh, ay, ¿de dónde era? Creo que era israelí, una cosa así. O sea, claramente todos países eh, periféricos, ¿no? digamos ¿no? no sé si había sido pedido por él o no, pero eso era evidente todos bajitos, cosa que sí creo que fue pedida por él. ¿Por qué? Porque uno más alto es, él que él él. es bajito. No bueno, él estaba por filmar La isla siniestra en ese momento en Boston y nos convocaron ahí a Boston, nos llevaron para allá para tener una reunión de 45 minutos, digamos, con él y después de esa reunión él iba a elegir quién iba a ser su discípulo, digamos, ¿no? Así que fue esperarlo durante dos días que él pudiera encontrarse con nosotros. Muy divertida, toda la situación de esperar lo escorceses, digamos. ¿Pero en la filmación ahí? ¿No? ¿Estaban por ahí? ¿Sí? Estábamos por ahí. En ese momento igual nos mantenían como en una zona un poco, digamos, no, no en la primera línea. Después cuando yo me convertí en su discípula, efectivamente, eh, ahí estuve, eh, sí, en la, en la filmación. Y bueno, a partir de esa reunión, charla... Y de Abela, también haber visto nuestras películas anteriores, fue que él me eligió a mí como discípula. Digamos. Y hasta ese momento, digo, la cineasta que ya eras, sí. eh, eras una ¿era una admiradora de Scorsese? Mirá, yo sus primeras películas especialmente las amo profundamente. A pesar de que es obvio que mi cine no tiene que ver con el de él, creo que eso también motivó que me eligiera, digamos, él es un tipo que... Eh, profundamente cinéfilo y que ama al cine como medio cultural de, de manifestar naciones, digamos, ¿no? Y eso es lo valoro un montón. De hecho, en todo nuestro vínculo, el, todo el tiempo estaba, digamos, todos sus aportes tenían que ver con ayudarme a extraer eh, mi mirada o como encontrar mi camino en la película, no, imponerme su forma, ¿no? Y ese aval, uh -huh. ese aval de Scorsese, ¿no? Que ya lleva años, ¿no? Sí. Eh, desde el 2008 decías... Eh, ¿ en qué le ha favorecido a la discípula digo eh, en, en, por ejemplo te facilitó te facilita ahora por ejemplo la distribución internacional de la tercera orilla te facilita el, la película tiene muchos sellitos o sea mucha gente que seguramente sí. financió aportó sí. eh, digo te facilita eso el hecho de que él esté presente Yo creo que sí. digamos eh, Yo lo que siento es que antes de, de que él me apoyara, digamos, a, había un determinado número de personas que conocía mi cine que le gustaba y le interesaba y, y, y nos apoyaba y lo veía. ¿no? Y me parece que su nombre ha abierto ese abanico de personas. Digamos. Hay más personas interesadas en conocer mis películas. Digamos. Después si a la gente le gusta o no, ya digamos viene por otro lado. Pero sí hemos tenido más interés a la hora de completar la financiación de la película, concretamente, uh -huh. a partir de su nombre. ¿Y va a estar el 13 de, de ¿El? marzo? ¿El 13 de marzo va a estar en el estreno? ¿Él? ¿Sí? No, no. No, no, lo, ¿No lo invitas? No, yo lo invito, pero ya perdí la expectativa de subirle un avión para venir Argentina. Bueno, no pierdas eso. ¿No? ¿Voy decir no, que no. no? No, yo creo que le tenés que insistir. Habla tu discípula. Tú sí quiere que estés acá conmigo. ¿A ver, Scorsese, no sé qué les pasa a ustedes, pero <risa> Scorsese es un director que todo todo lo queremos, Scorsese. Nos gustan sus películas. Claro. Te, pueden gustar más las viejas que las nuevas, te puede gustar más Scorsese, las primeras que Bandida Nueva York, pero todo Scorsese nos gusta y nos gusta él, nos gusta cómo sí. es él, ¿eh? ¿No es cierto? Sí, sí totalmente. Qué bárbaro, es una que persona que ah, le, pero ya malo. Que, <risa> bueno, chicos, yo si quieren lo hago, pero lo conozco un poco ya. <risa> No, eh, no, lo que más me fascina de él es que es alguien que no olvida lo que es estar empezando. digamos es Alguien que está donde está, pero tiene plena conciencia de dónde están los otros y todo lo que pueda hacer para ayudarte y apoyarte lo hace. digamos no... Bueno, y tal vez ana Anakatz tenga su algún sueño de convertirse en discípula de... Tendría que haber pensado esto mientras tanto no. y ahora que... <risa> te, te lo tiran te así, sin, sin avisar, nada. No, bueno, pero no, no, digo, no sé. eh, eh, Ana Katz, Podría insisto, ser. digo, que es como una inclasificable porque escribe para cine, escribe para teatro. ¿Cómo uno se da cuenta cuando una cosa es para cine y cuando una cosa que estás escribiendo es para teatro? O sea, es que no... no no tengo El otro día intentaba identificar de qué manera eso se se digamos decanta pero pero no no no no creo que no hay algo teórico sino que simplemente Creo que aparece una idea y ya directamente, salvo con mi primer, con el juego de la silla, que lo, lo primero que fu hice fue eh, citar a un grupo de actores y lo que quería realmente era crear a una familia ficcional y lo hicimos, que eran los Lujines y después no sabía bien a dónde llevarlos, entonces terminé siendo una película, una una obra de teatro también, pero en realidad porque quería Y en este caso, gente. en el caso de Pangea, por ejemplo, ¿cuál fue la idea original? La idea original la sí primera. era era esa era esa mujer en un viaje en un viaje por distintos lados y, y y cómo ese viaje la iba la iba modificando, sí, era claramente eso y después algo de, de un quizá de, de, del del tono me parece que influyó desde el primer momento, las ganas de alejarme un poquito como de una zona más concreta y Y, y poder llegar como a un tono más onírico, por llamarlo alguna manera, o más abstracto, donde el presente, el pasado, las escenas, se, se, se vincularan de una manera más este, abstracta. Sí, Bueno, eh, tenés de acá a las 3 de la tarde para pensar de quién te gustaría ser sí, discípula. Prometo, y prometo. digo, las dos, de, además de haber de, de tener muchos puntos comunes, tanto Selena como Ana, eh, tienen eh, sus parejas que de alguna manera se dedican a lo mismo, tan tan en, en, sí. como en el mismo rubro, ¿no? En la pareja de, de Selena Murga, Juan Villegas, y la pareja de, de Ana Katz, eh, Daniel Hendler. Eh, digo, ¿qué, ¿qué les dijeron? cada uno de ellos de, de sus respectivas obras últimas. Muy bueno. Favor, te mueve. No, no, bueno, en mi caso ah. Juan Villegas eh, es productor Yo de la también, película, también, entonces ¿sí? también él está muy involucrado y estamos muy orgullosos, la verdad, con todo el proceso de que fue hacer la película y con el, con el resultado. Él estuvo en Berlín también conmigo, así que es un, un hijo más... De, de la pareja, eh, y estamos contentos, la verdad, muy contentos. ¿Cuántos Eran hijos tienen? de ¿Películas? No, reales, <risa> dos, dos, dos varones. Nosotros también tenemos dos hijos y... y ¿Qué dijo Dani Hendler? Eh, mirá, Dani en el... Así como está en el programa de mano, dice, gracias Dani Hendler. Sí, en el estreno me, me impresionó porque estaba muy nervioso. Cuando llegó, dijo, estoy muy nerviosa. Me... Y yo no estaba precisamente tan nerviosa, no sé, estaba como en otro estado directamente. Y, y se emocionó mucho. Y cuando terminó estaba muy emocionado uh -huh. y le gusta mucho. Desde el primer, le, cuando le dije, estuve, fui a un bar, estaba escribiendo en un bar, eh, un proyecto de cine que voy a filmar, y dije, fui al bar a escribir, pero me salió escribir otra cosa hoy. Eh, una obra de teatro. Me dijo, ay, ya me parece que va a estar todo bien. Con eso que me dijiste, y a partir de ahí, eh, nada, somos compañeros, es cierto, estamos en caminos, y además nosotros también nos conocemos muchísimo, digamos, los caminos son compartidos, y eso es día a día. en el, la misma camada de la Universidad del Cine? No, la misma, pero más o menos. El 92, sí. 94 me parece. Claro. Bueno, pero ahí dos años de diferencia, pero digamos compartimos sí. pasillos, sí. Muchísimo y digamos al principio la Universidad del Cine, era más pequeña, digamos, había menos gente. Entonces, cada cada estreno de un cortometraje era un un de verdad una revolución claro. con empanada, vino, gente, queda fue la como una cosa mm. muy fervorosa sobre Gustavo Campana, se te reconoce muy especialmente por un trabajo de investigación que tiene que ver con la presencia en Argentina del criminal nazi Adolf Eichmann eh, y con una de sus víctimas, Lothar Herman, no Yo quería preguntarte en qué estado se encuentra esa investigación y qué fue capaz de mover en términos judiciales. El 27 de enero, por primera vez, a través del gobierno argentino, en el encuentro que se hace anualmente, en el día donde se recuerda a las víctimas de, del holocausto, en el Ministerio de Educación, fue recordado por primera vez en la Argentina a Lothar Hermann como el hombre que encontró a Adolf Eichmann en, en Buenos Aires y que durante 5 años anteriores a su captura, eh, bueno, bregó, luchó, peleó, porque eso suceda. Así que realmente el trabajo de, de, de investigación de de Liliana Hermann, su sobrina nieta, y de Gaby Weaver, periodista alemana, fueron fundamentales, y el hecho de poder eh, comunicarlo, ser el que lo mediatizó, y bueno, la verdad que sí, no, nos, nos llenó de orgullo, es como decir, bueno, valía la pena, 30 años de laburo valieron la pena seguro y, años, vas a hacer ahí, vas a hacer algo con ese material están empezando a trabajar la, la idea por ahí de un documental la verdad que es un, es una historia que da para sí, claro. para novela porque tiene un montón de historias chiquititas que la rodean Lo que hemos contado es apenas la cáscara de un montón de, de, de situaciones que vivió Lothar hasta Hermann fue el que descubrió que Ricardo Clement era Adolfan. Claro, es su hija que tendría 12 años, va a ver una película del cine York en Olivos, una película de un ciclo de cine alemán y descubre que tres o cuatro filas adelante hay un grupo de chicos de adolescentes que están hablando alemán, es el idioma de su casa, si bien Silvia era argentina, se suma, quiere saber de qué se trata y se hace amiga de ese grupo, y un buen día van a la casa de Klaus, uno de los chicos que la parte de, de esa bandita, y a invitarlo a un cumpleaños. Sale un señor y les dice, mira no no está Klaus, pero yo soy su papá, mi nombre es Adolf Eichmann. A partir de ese momento, claro. este hombre que vivía en Chacabuco al los 4.000 y monedas, en Olivos, muy cerquita de la casa de Mengele, en Rey Bertis, también por allí, Eh, se convierte el hombre que sale a buscar Lothar que había sido detenido y había estado 3 años en el campo de concentración de Dachau antes de la guerra, que había perdido a siete miembros de su familia en los campos de concentración nazi y comienza la denuncia. ¿no? Y bueno, hay un montón de historias que son indirectas o paralelas que tienen que ver con por qué no se lo vino a buscar Adolf Eichmann en esos 5 años en que él estuvo batallando, batallando, batallando y batallando. Bueno, esa es otra de las partes uh -huh. interesantes de esta historia. Bueno, llega un momento del programa muy apreciado por mí, que les traigo libros de regalos a los invitados, eh, Bien, seleccionados tantitos, en este caso sí. por la gente... de De la librería La Comarca ¿eh? Que es la librería de los hermanos Carlos, Susana, Alejandro, Guiró Ellos y también Francisco son gente que conoce de libros Es mi librería y La Comarca tiene dos direcciones Federico Lacroze 3645 en Colegiales Y en Palermo Coronel Díaz 1492 Si ya tienen estos libros pueden ir con toda confianza Y cambiarlo por otros ¿eh? este Le traje para Ana Katz Laboratorio de producción teatral 1, técnicas de gestión y producción aplicadas a proyectos alternativos de Gustavo Schreyer. Muchas gracias. Te vuelo a conocer. Aguilar, ¿no? sí, sí. Le traje para Celina Murga de José Pablo Feinmann, Siempre nos quedará Peri París, el cine y la condición humana de ah, Capital bueno. intelectual. Ah, muchas gracias. Le traje para Gustavo Campana, Producción de radio, hablan los especialistas de Mario Portugal y Héctor Yuchack con prólogo de Lalo Mir de Ediciones bueno. Continente. Y le traje para Juan Sasturain, de Gloria Cazañas, La canción del mar, una historia de amor en el dorado comienzo de Mar del Plata, 1880-1890. Muchas gracias, Carlito. La conocí a Castañas del día que presentamos como autores los dos de Sudamericana, le presentamos a los vendedores de Sudamericana nuestras novelas, las dos novelas pasaban en Mar del Plata. Ajá. Es una novela romántica y la mía. Nos vamos a la siguiente tanda con más llamados telefónicos de nuestros oyentes para nuestros invitados hola soy lidiana de caballito hola, y bueno Liliana. hoy empieza mi año con reunión cumbre eh, así que con estos eh, invitados que son un lujo todos todos absolutamente todos y bueno quería nombrar a campana que, que nos acompaña todo todo el verano eh, muy de una forma muy muy agradable Hola, buenos días. Bueno, habla María de Núñez. Quería dejar mis cariños y mi admiración a Ana Katz, que realmente es una joven y talentosa directora de cine. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hola, buenos días. Les hablo de Mendoza Ciudad. Mi nombre es Inés. Qué placer poder escucharlos en directo. carlito Zulianowski con toda la gente que invitás. Bueno, una alegría muy grande eh, poderlos recibir en mi casa con su hermoso programa. Un beso. Bueno, qué lindo, qué bueno. Buenas tardes. Hola, soy María Inés de Lovería. Un saludo a Juan Sasturain y que cuente un poquito de su historia de vida en Lovería, que creo que fue breve, pero seguro que por estos pagos hay de sus raíces, porque hay familias con su apellido. Muy lindo programa, gracias. Bueno, lo vería posible, así que, pero eso eso sería después del después de la tanda, ¿no? ¿Hay alguno más? Dale. Un círculo ameno, una charla distendida, una reunión cumbre. Es la temperatura de tu programación. Idi el verano en la radio pública.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 Este domingo, después de las 22, por Nacional, la Radio Pública. Arte, conducción Un estudio realizado a 20.000 soldados En el año 2009 por las Fuerzas Armadas de la República Socialista China De noche, risa Estos han ganado en promedio 2 centímetros de estatura y 5 centímetros de cintura Carlos Barragán, todos en cuero No Me entro gira. en el tanque Radio Pública, lunes a viernes, 23 a 1 ¿Le gusta? Estamos juntos por aire y por internet también Radio Nacional. Rumbo a los 200.000 amigos en Facebook. ¿Le gusta? Diálogos para gozar y guardar. Reunión Cumbre. Con Carlos Zulanovski. Seguimos en la reunión cumbre y le pregunto a Gustavo Campana que forma parte del equipo de investigación de Radio Nacional. ¿Cuál es el momento, a tu juicio, de la investigación propia en la radio en general y en Nacional en particular? Nacional tiene el único equipo de investigación de toda la radiofonía argentina. Ese es un dato que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué desaparece la investigación propia y, y se basa tanto la radio en la información del diario de hoy? Bueno, en principio he visto de este lado del mostrador, es una simplificación espectacular de nuestro laburo cotidiano. No tener agenda propia es, es, es, es grave, una locura, es grave, pero es un formato que ya se hizo cargo de la radio por lo menos desde hace 30 años o un poco más. Es abrir el diario y el diario es el que marca, bueno muchachos, ahí vamos. La cablera es también un poco. O la cablera antes, y hoy no sé por qué, el diario tiene es una caja de resonancia. Vos fíjate que si uno va a la capacidad de venta de algunos diarios, solamente se leen por radio. Solamente se leen por radio. Ya. Hay dos o tres que vos ves que están este hoy Clarín, Nación Popular, son los tres más vendidos de hace un rato bastante largo en la Argentina. Pero hay nueve diarios de salida cotidiana en Buenos Aires. Y hay algunos que los leemos nosotros y quienes los hacen y nada más. Y así alcanzan un posicionamiento eh, político fuerte ciertas tapas que realmente no lo no lo tendrían si la radio no no los repicaría, ¿no? No no no sería posible. Es cierto. Imposible. Es cierto. Eh, Ana, quiero que nos hables de tu proyecto Índice de Actores. ¿Cómo no? Contanos qué es. Eh es, es. Un proyecto que me tiene muy También contenta. ¿También lo inventaste en un bar? ¿Fuiste a un bar y lo inventaste? Lo vengo inventando de, a través de la frustración que a veces me da lo difícil que es conocer a los actores a la hora de, de encarar proyectos nuevos, porque de la misma manera que él contaba cómo se genera una noticia, a veces cómo se busca un actor tiene que ver con una elección previa, de una de, por ejemplo, de un jefe de casting de un programa de televisión, Y desde ahí uno ve simplemente por el hecho de no saber cómo eh, llegar a un actor, ¿no? A veces es bueno el que vi en tal programa cuando en verdad hay miles y miles y miles de actores. Entonces, porque de verdad son miles. Índice de actores es un proyecto que, que tiene como idea eh, retratar en 40 segundos a a los actores argentinos. La idea es federalizarlo, a, a lo largo de, digamos, de, de, de, va a tomar mucho tiempo, pero, eh, digo, va a tomar mucho tiempo porque lo estamos intentando, lo hicimos convocando directores y la idea es que eh, en un sitio que ya está, que es indicedactores.com.ar, uno pueda llegar a ver, y una cosa que me importa a ver, repetí, mucho es... Ahora repetí, índice de actores. ...indicedactores.com.ar, Y algo que a mí me gusta mucho es que en esos 40 segundos cada actor elige cómo mostrarse, cómo representar su, su tarea. ¿Figuras vos? Eh, yo estoy, sí. Si ¿Qué Si no era decís? muy poco valiente. ¿Qué decís? Si no era como decir, <risa> yo me decís? abro muchachos. no ¿Qué una. decís en 40 segundos? No, en 40 segundos yo aparezco, no, es una pavada total. Lo que hago yo es que me, pero igual me describe porque digo, siempre a posterior y uno se da cuenta que las cosas te describen. No, yo estoy en una esquina y digo y por un, tele, con un tele hablo con un celular y digo, ¿vos estás y estás? te tendría que estar viendo y no te veo donde y me voy y voy caminando hasta el medio de una avenida intentando reconocer dónde está la persona que no encuentro digamos algo que busco y no encuentra eh, y, y cada uno digamos pod darte cuenta de la naturaleza tan distinta de las personas porque claro son no tienen nada los invito a ver porque es realmente un vicio un poco un vicio y quien sube eh, y quien llega a, a, a índice de actores cuántos actores pues eh, puede reconocer ahí. Mira, en este momento empezamos con, con un proyecto que digamos produjo la Fundación Sagay y se sumó la productora ah. que yo creé, Laura Cine, Eh, y tenemos empezamos con 200 actores que fue como una prueba piloto, digamos, a ver si avanzábamos o no, y a partir de este año, digamos ahora en febrero, eh fine de febrero y marzo vamos a hacer la convocatoria y se filman los 200 próximos y después ya empezamos a viajar por provincias, que a mí eso me entusiasma muchísimo porque vamos a empezar a tener en ese mismo sitio actores de Mendoza, de Chaco, de Córdoba y ahora se está definiendo cuáles de Entre es, Ríos todos. como la sí, es una es una gran opción. Todo, bueno, la idea es abrir con que que coopere la mayor cantidad de instituciones posibles como para que esto eh, se abra mucho y que y que no solamente a mí lo que me importa es no, no tanto como una bolsa de no solamente es una bolsa de trabajo, sino una red de contacto, porque a veces es muy difícil conocernos cuando sería muy muy muy lógico que no, no fuera así. Parece mm. una obra de arte en sí misma. Está buenísimo esto que, que ella está acumulando pequeñas, pequeñas claro, películas entonces, pequeñas uno, aunque, no, aunque, no, aunque uno no necesite segundos. hacer un castillator y le va a gustar ver eso sí. no, no, no, además es, el ¿Ah? instructivo es muy preciso porque la cámara tiene que ser fija, la ropa de los actores negra y después hay como unos, unas, hay so, protocolo si sí, hay un protocolo clarísimo uh -huh. pero después cada ser pero tremendo. además va a ser un documento también muy contundente respecto a esto que vos reflexionabas al principio de bueno cuántos actores verdaderamente hay y cuán y qué difícil es acceder a la posibilidad de, de trabajar de la profesión no a mí por eso me entusiasma mucho hacer castings así procesos de casting muy largos digamos porque me parece que hay que apostar al vínculo y muchas veces los esquemas de producción más industriales eh, no permiten que esto suceda digamos Para nada no a veces uno digamos pone un nombre En Google, para poner para saber quién es, te aparecen cinco fotos y decís, ¿cuál será? No, aparece en esta foto y también en esta, debe ser esta mujer. Cualquier cosa, digamos, no puede ser que llegar a un actor sea eso si no estuvo en la televisión, no puede ser. Hay gente con una carrera importante, digamos, con una trayectoria basta y no aparece, entonces... Es interesante poder este tener un registro de eso. Celina, ¿vas a consultar índice de actores? Por para supuesto, tu esta misma tarde, me muero de curiosidad. Y ojalá dirija. <risa> bueno, y Celina, algunas cosas de la película que me resonaron mucho, te los marco, la rutina de las acciones del pueblo, no mm. esta especie de, cuando iban a dar la vuelta del perro, no así como se dice en, en, en los pueblos. La figura de ese padre que cree que todo se arregla con guita, ¿no? Con sobres de dinero. Uh -huh. Y bueno, así le va. ¿no? Y después eh, la naturalización de la violencia y en especial del machismo, ¿no? Uh -huh. Eso. Y, y después lo último que te marco es la fiesta de, que me pareció extraordinario eso La fiesta de 15 de Andrea, ¿no? La hermana de Nicolás, el, el protagonista. Que me imagino que deben ser así las fiestas. Que además... La familia pone todo, ¿no? este eh, Es un gran momento, un momento trascendente de, de la vida, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. ¿Y qué tiene que ver con esto que vos decías al principio? Bueno, de estos ritos no de ciudad pequeña y que van como construyendo los vínculos sociales también, ¿no? Que son un entramado muy importante en la película. La película habla de Nicolás y de su vínculo con su padre, pero también está hablando de una estructura social, digamos, que como bien vos decís, naturaliza eh, cierto comportamiento, cierta raíz machista, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso todo eso me parece muy interesante y también el hecho de que el pibe... No vamos a contar el final Por de favor. ninguna manera, pero el pibe cuando se va de la fiesta de la hermana siente que él ya dejó todo arreglado. Uh -huh. Eso que de alguna manera el padre le había dado como mandato, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno... Eso que escuchamos hace un ratito, ese fragmento de la película, él me parece que siente eso. ya Bueno, ya está, esto ya está, ¿no? Sí. Este, ahora es mi tarea. Sí, sí, sí, tal cual. A mí, para mí es un momento muy lindo también porque siento que él, que muy le ama también a su familia y hay algo de ese momento que es como una despedida silenciosa que es muy emocionante. Uh -huh. eh, Juan... Eh, Quiero detenerme un momento primero que nada en la tapa del Dudos de Dudoso Noriega. ¿no? Está ilustrado por un dibujo sobre las playas marplatenses que Luis J. Medrano hizo en 1947 para el Almanaque de Alpargata. de Alpargata, sí. Y era el momento en que la empezaba la integración social del veraneante, empezaba a cambiar ese paisaje. Claro. ¿Por qué elegiste esa tapa, ese dibujo? Esa etapa da mucho el, el clima del, del momento sobre todo porque este este es amor de plata es el, el arranque de esa amor de plata entre comillas grasa ¿no? Cuando, <risa> claro, la... Si la novela por ejemplo la novela esta hermosa novela de gloria Cazañas, es, es un, una historia romántica de principios de, de siglo el mar del plata es en la mar del plata de algún modo patricia de algún modo que era el reducto al cual al cual iban las familias etcétera etcétera bueno Mar del Plata se empieza a popularizar y para ciertas miradas a verretarse a partir del turismo social del peronismo, ¿no es cierto? Claro. Es el mismo proceso que los grandes hoteles los compran los sindicatos, etcétera, etcétera. Ese clima, esa Mar del Plata satura y se amplifica en la, en la, en la, en la playa popular, a donde va la gente que no ha ido a la playa antes, que tiene experiencia de río, que nunca estuvo en, en no conoce el mar, ¿no es cierto? Esa es la Mar del Plata que refleja maravillosamente Medrano. ¿Y por qué Medrano? Porque Medrano, digamos, es la visión eh, eh, urbana o porteña, digamos, la mirada porteña contrapuesta a la mirada, o, o que equilibra la mirada de Molina Campos rural, en los almanaques de Alpargata. Y cuando pinta Medrano, pinta conflictos sociales. Tiene la, la imagen de la gente y, por otro lado, alguna mirada distante respecto a eso. Acá, el tipo que está debajo de la sombrilla y lee la prensa, ¿Eh? de algún modo le molesta todo ese bolonqui que lo rodea tanta gente en la playa un gordo impresentable con su mujer que va corriendo rumbo la playa a los chicos y el ruido ese clima social bueno, es el que refleja eh, la tapa y ese clima está perfectamente mm. eh, fraguado en la novela no digo momentitos de la novela muchos mm. digo estos mm. apenas algunos mm. eh, la historia esa de Falucho Burgos el, sí. el, el negro no que Por otro lado, era como el, la semilla de otra novela claro. y resulta que Dudoso Noriega se metió en el medio y como suele ocurrir no con, con estos textos, este eh, dejó a un lado... ¿Cómo se llama? El, el... La novela originalmente se iba a llamar La verdadera historia del combo catarata. El combo catarata que era un grupo musical. Claro, un grupo de salsa. Tropical. Claro, por un musical. falso puertorriqueño que era el, este negro que resultaba que era argentino. ¿no? Seguro. De, después me encantó ese capítulo de Rebeca, de la odontóloga Rebeca y las rusitas de Miramar. Me pareció extraordinario. extraordinario Rebeca la dentista. Rebeca la dentista. Sí. Eh, después otro capítulo que me gustó mucho es el cuando una bañista viene a reclamar el corpiño de su de su malla sí. y, y entonces dudoso lo había adiestrado a, a falucho sí. para eh, bueno para, para que, que él supiera qué tenía que decir cómo en manejarse casos? en esas situaciones bueno, sí, sí, es, es sí. muy muy gracioso mm. y después cuando cuando leo en el libro hotel Miglierina dije me estalló la cabeza me estalló la cabeza Porque fue el hotel de los, do, de los primeros dos veraneos de mi familia, con mm. mi familia, en Mar del Plata. Y está en Miglirina todavía en Rivadavia. ¿Eh? Qué, <risa> ¡Qué bárbaro! El hotel Miglierina tenía eh, eso que se llama pensión completa. Bueno. Y entonces eh, teníamos que cambiarnos. Por, por ejemplo, estábamos en la playa, entonces mi vieja decía no, no, vamos a, a comer. La. Sí. Y entonces teníamos que volver al hotel, bañarnos, cambiarnos Y ir al, al comedor No se podía entrar así en estado claro, de claro, playa claro. claro, después volvíamos a la playa Y otra vez a, cam a, a cambiarse Bueno, era impresionante Hotel con pensión completa sí, El Miglierina, extraordinario ¿no? Tenemos algunos mensajes, dale Y nos vamos a la tanda, la última tanda del programa Hola Buenas tardes, un saludo para toda tu mesa y la gente que te está acompañando allí en la reunión cumbre. Y un, un saludo especial para el señor Gustavo Campana. Te habla Alicia desde el barrio Vélez Salfi, el pegadito a Villaluro, porque hemos seguido sus programas de este verano, del otro, y estamos escuchando también Derecho Viejo y los especiales. Y decirle a Gustavo Campana que le agradezco su buen modo y su amabilidad. Gracias. Está dicho, señora. No. Laura, para Ana Katz, dice, vi pangea y me encantó. Saludos para toda la mesa. Bueno, gracias. Y sí, para felicitar a Carlitos Zulanovsky con su programa Reunión Cumbre, que te escucho todos los días en los programas de, de la Radio la radio Nacional. Soy Marisa y, Mari, y Marisa de Chacabuco, y te seguimos con mi esposo desde la época de los 70, desde Humor y Satiricón. Te seguimos siempre, Carlos, con tus noticias. Eh, quiero felicitar a los invitados, a Gustavo, a Turán y a las dos mm, directoras que están con vos. El programa es un lujo, un beso para todos. Bueno, muchas gracias, muy amable. Juan de Caballito, gracias por el recuerdo del gran Simón Díaz. Muy buenas versiones de Caballo Viejo. Exactamente. Felicitaciones por el programa, Carlos. Por los invitados, Celina, Ana, Juan de y Campana, que lo escuchamos todos los días. Y te escucha te escuchamos a vos también en todos estos programa de, de la semana. El programa es un lujo. Los invitados, otro lujo. Un beso grande, te la Mari. Te escucho siempre. Gracias. Julián para celina dice, ¿cuándo se estrena La Tercera Orilla? El 13 de marzo, en Los Mejores Cines. Chicos, buenas tardes. Soy Claudia de Mendoza. Eh, feliz de escuchar estos talentos jóvenes y revalorizar el momento histórico, político que estamos viviendo, en el que el arte ocupa un lugar casi diría de, de justo, ¿no? Y, y estamos felices de ver estos estos talentos para nuestro país. Un beso. Gracias. Analia para Juan Sasturain, dice, veo tu programa, continuarás en el encuentro. Aprendí muchísimo de historieta argentina. Seguro, Juan es un, un, un experto, no solo porque dirige la, la revista Fierro. Acaba de sacar un libro extraordinario. Tenemos, eh, por gentileza de Coligüe, tenemos hoy ejemplares para regalar eh, de ese diálogo que él armó con eh, Alberto Brescia. ¿eh? Eh, un libro precioso, quedó precioso ese libro. Quedó Juan. bárbaro, ¿viste? Breche al Viejo se llama. Breche el Viejo. ¿sabes? Breche al Viejo, una charla... Eh, la última tanda y enseguida volvemos. Un encuentro con la cultura y el pensamiento. Reunión Cumbre. En la Radio Pública. Estamos en verano. verano, verano, verano, verano. Refrescate. Refrescate con la Radio Pública. Tomó Tomó. Estación Futuro. Jóvenes emprendedores, la palabra emprendimiento, ponétela y arrancá y salí para y emprende emprender, emprender. 14, Mediodía, nuevo programa. Como lo hicieron estos jóvenes jujeños que crearon una aplicación para hipoacúsicos para usar en smartphones. Hugo Paredero. Qué bueno, cómo me gusta eso, qué energía que me da. Estación Futuro. Los domingos a la noche se baila en Nacional Mundo Cumbia Son historias nuestras, de nuestra América Latina, historias reflejadas en un ritmo llamado cumbia. Un programa dedicado a un género que es pasión en toda Argentina, la cumbia. Un mundo a veces poco conocido, muchas veces despreciado, pero ¿saben qué? Latinoamericano y popular. Domingos a las 21, con Carlos Castro, Mundo Cumbia, cumbia por la Radio Pública. a los 200.000 buscar Radio Nacional en Facebook y sumate hey, hey, hey, hey, Ideas sobre la Mesa Reunión Cumbre El programa de Carlos Uranovsky El último tramo de la reunión cumbre y a ah, Clara Liz Pereira con algunas informaciones culturales, dale, Clarita. ¿Cómo no, Ula? Al una obra de teatro. Granos de uva en El Paladar, los jueves de febrero y marzo a las 21, ocho únicas funciones, escrita y dirigida por las dramaturgas españolas Susana Hornos y Zayda Rico, una obra contra los crímenes del franquismo. En el Extranjero Teatro, Valentín Gómez 3378, esto es, en el barrio del Abasto. Un taller. El de escritura e interpretación de ficciones radiales a cargo de los especialistas Marcelo Cotton y Magdalena Cerur. Informes e inscripción en cursos.narrativaradial.com dirigido a estudiantes y profesionales en áreas vinculadas a la comunicación y a la expresión artística. Un espectáculo. La compañía Ballet con Humor presenta Gran Carrusel. Un celebrado grupo de bailarines varones se visten con tutú para parodiar a la danza. Esto es los días sábados a las 19 horas en el Centro Cultural Borges hasta el 9 de marzo en Viamonte 525 con entrada paga. Una muestra. Al uso nostro, las huellas del idioma italiano en el habla rioplatense. Las palabras que bajaron de los barcos y se adentraron para siempre en el idioma de todos los días en el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional. Esto es en Las Eras 2555. La entrada es libre y gratuita de martes a domingos de 11 a 19. Un libro de cuentos del gran Álvaro yunque desde La Gente Ediciones, textos para adultos en donde los niños descubren senderos vitales Gracias Clarita Por favor, al contrario Bula. Bueno y para seguir con Ana Katz Sus películas anteriores, como Una novia errante, El juego de la silla, Los marcianos, que ya seguramente deben estar en eh, disponibles, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y eh, en marzo, en el Centro Cultural General San Martín, se van a exhibir estas tres películas en, dentro de un ciclo especial. Pangea, su nueva obra, dramaturgia, dirección que le pertenecen, con Jimena Anganuzzi, Mario Bódega, Verónica Hassan, Eh, un excelente actor que se llama Yair said me encantó Yair said Mariano sayavedra Susana Varela, jueves a domingos 20.30 en la sala AB del Centro Cultural General San Martín Sarmiento 1551 y tiene proyectos de película como Mi Amiga del Parque y Sueño Florianópolis, cuyo guión que seguramente escribió en un bar así ella va al bar y se toma un café y escribe un guión y sí. Eh, guión ganador de un concurso Ay, Dios, ¿no? varios cafés <risa> guión ganador de un concurso del Inca, ¿cuál es primero? ¿Mi amiga del parque mi amiga o del parque. Sueño? Sí. sí, este invierno Mi amiga del parque y Sueño Florianópolis es 2015 ya. Ajá, y, y um, Mi amiga del parque es con otras dos actrices, ¿no? Sí es, eh, va a protagonizar Julieta Silverberg Maricel Álvarez y Malena Figo y Inés Saavedra. Somos, ah, somos. y vos dirigís. Y yo también, ¿no? yo actuo ah. también, pero un personaje más, digamos. Una, y dirigís. Una del grupo y dirijo. y ah, dirijo. Bueno, para seguir con Gustavo Campana, eh, Visión Nacional, domingos de 8 a 10 de la mañana, con Isabel Rauber, ¿no?, por esta ¿Cómo? emisora. Con bueno, Isabel, con Eugenia Levín. Uh -huh. Bueno, haciendo una lectura típica de diarios y, y el análisis de lo que pasó, de lo que viene... Es, eso es los domingos de 8 a 10. Los domingos de 8 a 10. ¿Algún otro programa? Y entró un ratito con el fiscal Félix Krauss, Derecho Viejo, una nueva propuesta de la radio. He para... sí, sí, sí, señor. Bueno, para es saber todos un poquitito más de aquello que siempre se dice en un lenguaje críptico y, y poder llevarlo de llano. ¿no? Y además sus programas por la M750. Sí, señor. ¿Cuáles son? Y ahí hacemos Prohibido Amanecer de lunes a viernes de 5 a 7 y Funes el Memorioso que es este ese, ese lugar donde nació la investigación de Lothar Hermann los sábados a la noche a las 22, 23 uh -huh. eh, ¿Algo más? ¿Alguna actividad no, más? No, no, no, estamos acá cada... oh, ya con eso Por ahora, Por ahora no no me acuerdo de nada más pero creo que no Bueno, y para seguir con Celina Murga, sus películas anteriores, Ana y los otros, Una semana solos, eh, un documental que se llama Escuela Normal que me encantó, ese es el laburo muy lindo. Era también filmado ahí en la Escuela Normal de, de Paraná. Exacto, ¿no? en el documental lo firmé en la Escuela Normal de Paraná, que es mi escuela, digamos, claro. ahí cursé desde el jardín de infantes hasta el secundario. Y el estreno de La Tercera Orilla, que va a ser el 13 de marzo, Eh, ¿buena salida van a tener? ¿Ya se sabe? mira la idea... Lo distribuye Distribution Company. Distribution Company, sí. Eh, bueno, decíle a los subniques, se pongan las pilas. Le digo, le digo de tu parte. Pero sí, estamos apuntando a 20 salas y, bueno, obviamente tratando de tener las salas de, de los barrios del más del centro, que sabemos que son las que funcionan para este tipo de películas, ¿no? Claro, claro. Y eh, la película con Daniel Veronese... Eh, un papel sorprendente porque hace mucho que Daniel Veronese se dedica solo a la dirección gabi Ferrero, estupendo los dos están realmente el joven Alián de Betac ¿eh? este joven eh, músico y que descubrió Selena Murga como Nicolás, también un gran actor ¿Algún actor más que haya que nombrar? El resto del elenco se compone que son mayormente niños eh, son todos actores de Concepción del Uruguay Ajá Eh, ¿Se va a estrenar ahí en, en Entre Ríos? Sí, claro, claro, sí, sí. ¿Paralelamente? Paralelamente no, eh, lo vamos a hacer después. Ajá. primero Entonces, en con, La idea es que sea primero en Concepción y después en Paraná. ¿No la vio todavía la gente de Concepción del Uruguay? No, no la han visto. ¿Y, y hay expectativas? Sí, ¿sabés? no sabés. ¿Sí? Sí, Facebook está <risa> estalla. No digas. <risa> y sí, bueno, son esos eventos, digamos, terminó siendo la película como un evento compartido por todos, digamos, ¿no? De alguna manera mucha gente pueblo. de la ciudad fue parte, ¿no? Claro, claro. Digamos, no solo a los que actuaron, sino en el equipo se conformó de... O gente, ¿viste esas situaciones? Te presto la lámpara de mi casa. O sea, se daban esas situaciones que a mí me alucinan, digamos, que una película puede trascender el hecho de cinema de dos Las locaciones sí. estaban muy bien elegidas porque, uh -huh. por ejemplo, la casa chica... En la casa chica eh, había una pelopincho, pero en la casa grande había una pileta hecha y derecha. ¿no? Digo, esa, esos detallitos estaban muy bien marcados. Muy bien. Bueno, y para seguir con Juan Sasturain, sus numerosos libros, que son cuántos, Juan? Ah, qué sé yo. Esta, esta novela, esta novela es, la, es la la número 12, el dudoso. Y eh. cuentos como la mujer ducha, novela como... el Famoso manual de perdedores. Sí. Eh, bueno, el, el joven Echenay aparece otra vez acá. En, sí, en, aparece. En, en la novela. Entra, entra. Como, entra, no, tarde. Sí, entra tarde. Entra tarde claro. y no es una novela policial porque la, el lector sabe más que él. Porque como ya él ya llega tarde, sabe, llega claro. seis años después. Claro. Lo lindo fue que él encontró a los personajes ya crecidos y uno se va enterando con él de qué es lo que les pasó. Bueno, autor también de literatura juvenil y adolescente, con por, parecido S.A., historietas como Perramos, eh, el último libro entonces, Dudoso Noriega, que editó Sudamericana, que ahora se llama Penguin Random House. Así es. Sí, pero ahí dice Sudamericana, así que sí. le seguimos llamando Sudamericana. Sí. Sudamericana es el kiosco periférico de la, de la Random House. Uh -huh. eh, Brescia el Viejo, que es una muy bella edición de Coligua, insisto, la vida y la obra de Alberto Brescia, muy bien ilustrada, está mm. muy bien... Ahí laburaron. Diseñada. Ahí laburó un chico este Gustavo Ferrari y laburó Marianito Buscaglia, que es nieto del viejo Brecha. Laburaron muchísimo sumando dibujo, historia y fotos privadas, y todo lindísimo. El libro quedó divino, ¿eh? muy lindo ese. La revista Fierro, que aparece cada cuánto? Sale todos los segundo primeros sábados de, de de mes de mes. O sea, Segundo sábado de mes, Segundo, sábado de mes. Mensual, La revista claro. Fierro sí, eh, La contratapa de Página 12 De los lunes con su sección Arte de Ultimar Sí señor ¿Eh? Eh, El otro día leí Ya ni me acuerdo lo que leí Pero pero era muy linda la última <risa> La última creo que era la de Hammett ah, claro. Sobre la Remington, claro. sobre la Remington ah, Ahora te a preguntar de eso La colección continuará este Con grandes historietas Editadas por Fierro en cuatro tomos Vuelve a la tele En Sasturain con disparos en la biblioteca ah, Le vamos a mandar un saludito A, a, a Mirtha Wons Que está grabando con nosotros los Disparos en la biblioteca Que está enferma en este momento bueno A ver si para el lunes, está bien ¿eh? Pero cómo está enferma si yo acabo de verla sí, bueno, eh, ¿viste? Sobre el escenario En Priscila, la reina del desierto sí, Bueno, pero bueno A veces se, se, se desdobla ¿viste? Bueno, un beso a Mirtha mm. Tenemos que invitar a Mirtha Gracias eh, Y eh, lo último que te quiero preguntar es sobre Tulip, la novela inconclusa de Dashiell Hammett. Uh -huh. Parece que Dashiell Hammett dejó escrita o dejó escrito un texto 70 páginas, pero no está inconclusa y ahora Juan Zasturain se propone terminar <risa> qué obra, eso? eso, eso sí que es no una sé obra. Sí, si dan... no sé qué voy a hacer con eso, carritos, pero yo soy un gran como tantos lectores, soy un gran mirador de Hammett. Claro un novelista excepcional, que dejó 60, 70 páginas que la última vez que intentó escribir algo, en el 53, después de, porque él dejó de escribir a los 30 y pico años y nunca más. Y esa novela que se llama Tulip, que no se parece a nada de lo que había escrito antes, no es un texto aparentemente policial, tiene muchas puntas muy lindas. Así que algo vamos a inventar, a ver si podemos rescatar El texto de Hammett. Pero digo, ¿tenés la autorización de alguien? No, si empiezas, si empiezas a pedir permiso nunca te lo van a dar. Hay que elaborar. Después vemos cómo lo disfrazamos. No, no, no. No, no basta, no hablemos más de eso porque ya alguno va a venir y va a decir, no, no puede. Que... No, dejá, vamos a inventar no, no. algo. Lógico. Todos te defenderemos si viene alguien a decir. Hay que inventar algo para poder usar ese texto de Hammett. Eso es lo que voy a ver si me sale. Claro, Bueno. Ah. Seguro que te va a salir, ¿no? No te hagas el humilde. Bueno, bueno. Y, y en un futuro estará el libro ese, La verdadera historia del combo catarata. Esperemos que sí. ¿Eh? Que tiene que, que venir con un con un CD. Ah, bueno. Sí. Ah, claro. Ah, qué bueno, carlito Sí, el grupo de sal, las grabaciones de, de Falucho Burgos. Sí, me encantaría. Muy buena esa, ¿eh? Desde ya se abre concurso. Sí, sí. Porque hay varios temas en... en en el 2 varios temas, tocan varias cosas sí, ¿sí? claro, uh -huh. claro, Cierto. bueno nos tenemos que ir, ¿eh? Ya, eh, gracias a los cuatro, ¿eh? gracias a, a, a, a vos, ustedes, a vos, a vos, eh, gracias a los oyentes, gracias al equipo de trabajo, gracias a la radio pública, y quédense aquí en la M870, porque ahora, eh, luego del informativo llega sintonía fina, con Mariana Moyano con Damián vals con Eduardo Rines y Nueva Temporada, eh, que ha Eh, toda esta semana se ha escuchado un separador o una especie de promoción en donde estaban y, ay, nada más y nada menos que la voz de la Presidenta presentando a uh, sintonía final. Me gustaría saber cómo hicieron, ¿eh? cómo lo lograron. Casi letra por letra. Sí, ¿no? dice sí, sí. Impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros nos volvemos a escuchar en la próxima Reunión Cumbre. Disfrute Nacional y disfruten todos ustedes. Chau, ¿eh? hasta el sábado. Reunión Cumbre, solo, solo en la Radio Pública. Transmite lr 1 Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional.